Estamos en comunicación con Mirta Erro del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad eh, que están en las clínicas privadas. Mirta Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Mirta, eh, ayer eh, eh, las clínicas privadas eh, salieron a advertir de la situación de colapso. Yo de, recién decía en la introducción que siempre hablamos con gente que está en el subsector público. Eh, ¿Cuál es la, la situación eh, que tienen las clínicas privadas, y vos, vos como trabajadora de ese sector? Eh, bueno, eh, tampoco escapa a, a la realidad del público. Uh -huh. O sea, en menor medida, pero sí se está viendo que están ingresando en sector privado eh, eh, pacientes con COVID, ¿no? Uh -huh. Lo atienden por guardia, algunos hay internados, <coughs> algunas terapias, eh, pero bueno, en menor medida que el público, ¿no? Claro. Eh, pero este, estamos preocupados. Uh -huh. Estamos preocupados porque el personal está agotado, eh, seguimos... este sin entender eh, que, que nosotros debemos de, de cuidarnos y de, para que justamente el personal no se agote y para que eh, no baje la calidad de atención, ¿no? Claro. Eh, Mirta, ¿están están agotados y agotadas eh, también en, sí. en las clínicas privadas y el personal? Sí. Mm. Sí, sí, sí, sí. Sí, eh, seguimos recargados. Hasta ahora se está dando el, el grupo de de limpieza, de camas, eh, también en algunos este, establecimientos están recargados, mm. eh, porque tienen compañeros eh, aislados o, o, o contagiados de COVID. ¿no? Mm. Eh, y, eh, eh, ¿Se enojan ustedes cuando aparece alguna fiesta clandestina, cuando este, ven que la gente no respeta la, la, las medidas que ya llevan más de un año y que todavía mm. no hay gente que no comprende que hay que cuidarse? Sí, por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa? Por supuesto, si mm. ellos vieran cómo el personal está trabajando, eh, corriendo del público al privado, el privado al público, y, y hay gente que todavía no entiende eh, que esto es serio, es preocupante, y, y nosotros desde este otro lado le estamos poniendo todo, ya no sabemos más cómo hacer, y la verdad que se crece mucho. Mm. Sí. En, en el sector privado, recién bueno, mencionás que van del público al privado, esto que hay precarización laboral, estoy pensando en que tienen que rebuscársela trabajadoras y trabajadoras eh, en dos clínicas o, o trabajar también en un hospital y en una clínica, ¿cómo está sí, la claro. realidad? Sí, claro, esto ocurre porque los salarios son bajos mm. y, y el personal de salud es el no le alcanza el dinero por supuesto la mayoría alquila eh, todos los gastos que, que uno tiene y el, el salario no alcanza eh, los salarios son bajos eh, y, y bueno entonces por eso tiene que estar de de, de, un, de un empleado de un de un establecimiento a Y esto esto lo viven, digo, estoy pensando en, en distintos sectores que trabajan, digo, de enfermeros enfermeras hasta gente de, que se dedica a la limpieza, eh, es ¿la realidad es igual para ellos, para todos? Sí, sí, sí, claro, sí, sí. El personal de limpieza a lo mejor será que busca en otro lado, pero no precisamente está en un establecimiento de salud, pero pero bueno, esto eh, le toca a todos, o sea, eh, al personal administrativo, a todos. Ah, sí eh, este la baja de salarios para todos ah. eh, Mirta, han comenzado a ver algo bueno que se refleja en las estadísticas que gente cada vez más joven ingresa hacia los establecimientos eh, positivos de COVID o con alguna complicación sí sí sí sí sí lo estamos viendo hay una franja que igualmente la, el porcentaje mayor está en la franja de 60-70 pero pero sí hay mucha gente joven que que ahora está se está contagiando sí ah. sí Y, y cuando ocurren estos brotes, como los que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en la, en la ciudad de Santa Rosa, ayer hubo más de 200 y no, pico sí, sí, de, de, de, de casos. eso ¿Ustedes notan que la gente va a hacer consulta porque tiene algún síntomas también a las clínicas privadas, no solo sí. a, lo, a lo público? Sí. sí, como dije al principio, uh -huh. eh, ahora se está atendiendo, van casos eh, al privado, por guardia, y, y hay algunos internados este, en las terapias del privado. Sí, sí. Y, y lo, en los establecimientos privados están hisopando gente? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah. sí, sí, sí se está hisopando. Sí, sí. Está o sea que están ustedes también en, en contacto con, con el virus, digo. Sí, eh, claro. En, en... Sí, claro. Sí, sí, claro. Eh, Por me... eso digo que es preocupante y, y el sector, algunos sectores de la sociedad no no respeta lo no respeta la medida, no se cuida, y Y, y esto hace que, que el personal esté este más más este más recargado, más agotado, baja la calidad de atención, eso es lo que tienen que entender, que o sea, el personal no va a responder de la misma manera que, que si estuviera con algunas horas más de descanso, ¿no? Claro. Eh, en el sector de las clínicas privadas y sanatorios, eh, hay pacientes internados en terapia con alguna complicación por el COVID? Sí. También. Sí, sí, ah. sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Hay algunas camas ocupadas con pacientes de COVID. Bien, sí, sí. Eh, bien Mirta, no no sé si quiere mandarle algún mensaje a la, a la sociedad eh, desde Radio Kermés eh, a raíz de esta situación que están viviendo trabajadores y trabajadoras eh, de la salud privada. Eh, si no, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, como digo, que la sociedad debe de respetar las medidas que, que el gobierno está imponiendo. ...y que entiendan que necesitan del personal de salud... Eh, ...sin el personal de salud eh, no tienen a nadie que lo atienda... ...y por favor que, que, que respeten y que cuiden al personal de salud... ¿eh? Eh, ...yo he estado en algunos establecimientos y he notado que la gente... ...de mala manera atiende, le responde al personal... Mm. ...que lo está interrogando y, y la verdad es que el personal no tiene la culpa... o sea personal está cuidándote. Ah, sí, eh, vale. Se enojan porque le hacen subir el barbijo, se enojan porque porque le toman la trazabilidad, se enojan porque le toman la temperatura, y la verdad que, que son este protocolos que hay que respetar, eh, y nos debemos de respetar todo. Mirta, ¿desde sí, el inicio de la pandemia este sería el, el peor momento? Sí, el peor momento. Sí, sí. Sí, sí el peor momento de contagio. Eh, bien, Mirta. Eh, no sé si quedó algo más, sino muchísimas gracias. Eh. No, de nada. Un gusto, ¿eh? Bueno, bien. Adiós, eh. adiós.